Hola, buenos días Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno,、eh, Beatriz, a ver,、eh, hay un reclamo ya que viene de hace varios años、eh, de que el Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa, que depende de la、eh, Facultad ahí de Ciencias Humanas, Eh, necesita más espacio, un edificio nuevo.、Eh, y hay un reclamo que ha trascendido, no sé si es nuevo o es algo que viene ya de unos meses atrás, de una carta de docentes que están exigiendo esto.、Eh, ¿Qué nos puedes contar? A ver.、Eh, sí, sí, así es. El colegio de la universidad depende de la Facultad de Ciencias Humanas. Y、eh, bueno, se ha formalizado en este último tiempo un pedido concreto de docentes, no docentes y de la comunidad del colegio eh, solicitando eh, un nuevo edificio, la construcción de un edificio nuevo para、eh, tener mejores condiciones de habitabilidad, que es cierto que Eh, después de、eh, la irrupción de la pandemia y, y el cumplimiento de, las, de los protocolos y de las nuevas normas, eh, eh, si bien era un tema que ya se conocía sobre la debilidad funcional que tenía el colegio de la universidad,、eh, en este momento y en esta oportunidad, la verdad que quedó sumamente visible como muchas otras cuestiones、eh, después de la pandemia. Y sí es cierto que, este, como te decía, hay una, una demanda generalizada que compartimos sobre la necesidad de、eh, un nuevo edificio, edificio en el sentido de que el existente es un edificio que ya está ocupado en la casi totalidad del edificio. terreno de la superficie del inmueble、mm. eh, que eh, bueno que、eh, tiene un sector que es、uh, no forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad con lo cual quiero decir que eso también requiere de cierto mantenimiento de y de preservación y, y también la imposibilidad de hacer modificaciones y demás、eh, y eso、eh, bueno es una Misión que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas me ha encomendado ante el rectorado de la universidad en solicitar para el futuro, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, puedo mencionar las gestiones realizadas. En solicitar para el futuro,、eh, considerar como una obra prioritaria、eh, la previsión de un edificio para el Colegio de la Universidad, de un nuevo edificio. Eso implicaría. O, bueno, en ese inmueble, con lo cual habría muchas limitaciones, conseguir otro inmueble、eh, o, bueno, construir en otro, en otro terreno y demás.、Claro. Eh, eh, Beatriz, ¿y esto ya lo has canalizado vos a, ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa? En realidad lo que ha hecho la facultad desde hace varios años han sido gestiones, primero las que estuvieron previstas en el, en el plan estratégico de la universidad en su momento, que fueron a hacer gestiones, por ejemplo, para、eh, un terreno que estaba ubicado en la Avenida Espineto, que era del Estado Nacional y que, bueno, que no se logró, y para eso nosotros en ese momento elaboramos un programa de necesidades. En cuanto a l edilicio para construir un nuevo edificio, después de esa gestión que se llevó durante, adelante durante cuatro años, no prosperó, como tampoco se pudo avanzar con la otra idea de、eh, la transferencia del inmueble、eh, de la ex escuela Hogar.、Mm. Esos eran proyectos que en algún momento eh, fueron eh, gestionados. En la actualidad,、eh, lo que ha hecho la facultad es hablar en su momento con el rector Oscar a l f a y con bueno, el actual secretario de Políticas Universitarias, donde hemos hablado incluso hace muy poco tiempo sobre la necesidad de quizás obtener recursos presupuestarios, extra presupuestarios, digo,、eh, a través de, bueno, de organismos、eh, nacionales para、eh, tener un nuevo edificio. Quiero aclarar que、eh, la Facultad de Ciencias Humanas no tiene presupuesto propio para obras.、Eh, la Facultad de Ciencias Humanas sostiene el colegio de la universidad, o sea, la planta docente, la planta no docente, el equipamiento y el mantenimiento.、Eh, es decir, que el presupuesto de obras que tiene la universidad. Es un presupuesto general que se acuerda las prioridades de obras entre las seis unidades académicas y rectorado.、Ah. Eh, entonces, eh, bueno, la misión que tengo es proponer para el futuro、eh, Más, o sea, el, la posibilidad de que esté incluido como una obra prioritaria, con lo cual es una negociación、claro. o una mediación que hay que hacer entre otras cinco unidades académicas más y rectorado.、Claro. s、sí. eh, Habría que aprovechar ahora que el rector de la Universidad Nacional de La Pampa ocupa un cargo a nivel nacional que es el que maneja el presupuesto、eh, de las sí, universidades. s c u o n o s Claro, sí, o por lo menos tiene participación en esa decisión. Sí, claro, sí digo que sí. lo he hablado ya ¿no? en, este, en este nuevo carácter.、Uh -huh. Y bueno, lo que pasa es que hay que、uh, tomar algunas definiciones que estamos analizando nosotras.、Uh -huh. Estamos analizando varias opciones, varias alternativas, cuál sería la más viable y la posible, y también en un. Plazo no tan extendido, o、claro. s e entiendes? Sí, sí, sí, sí, sí, sí b i、eh, Por otra parte, eh, nosotros, eh, o sea, como facultad, siempre hemos defendido la, el trabajo que se hace en el colegio, los recursos formados. Es un colegio que depende de una facultad, son pocos los casos en el país、uh -huh. o en el sistema universitario público, porque los colegios. Preuniversitarios dependen del rectorado, o, o sea, de la universidad, no de las unidades académicas. En este caso, el mandato fundacional del colegio ha sido depender de la Facultad de Ciencias Humanas porque era departamento de aplicación de la formación de docentes. Y、eh, eso ha implicado también、eh, que en momentos donde los recursos han sido limitados, o más limitados que ahora, por lo menos, un gran esfuerzo por sostener el colegio. En, en todo sentido, ¿no? desde、uh -huh. la propuesta pedagógica, desde、uh, la planta docente regularizada, pensemos que también los cargos se acceden por concursos regulares, como en el sistema universitario.、Eh, bueno, también tienen otros aspectos En el mismo sentido que, que el sistema universitario, en el caso de la Pampa, como es el cobro del adicional por zona patagónica y también el cobro de horas institucionales por parte de los en las,、eh, cargos docentes, que s e implica también un trabajo de articulación, acompañamiento y demás. Pero bueno,、eh, la cuestión edilicia ha sido y es una debilidad dentro de ese proyecto. Este, institucional que es el colegio.、Ah. Eh, Beatriz, eh, aprovecho y te consulto.、Eh, ¿Cómo fue o cómo está s i e n d o el regreso a la presencialidad en la Facultad de Ciencias Humanas?、Eh, nosotros estamos、eh, trabajando con algunas actividades vinculadas con、eh, exámenes finales, exámenes parciales y encuentros presenciales con estudiantes de primero y segundo año.、Mm. El, el segundo cuatrimestre, cuatrimestre inició con la virtualidad, pero incorporó esta modalidad presencial、eh, a raíz de que bueno, todo el sistema universitario、eh, público argentino、eh, había acordado continuar con la virtualidad en este segundo cuatrimestre, o gran parte de, de las universidades, y la Universidad Nacional de La Pampa, es decir, se bien... Hay presencialidad en muchas unidades académicas con trabajos de campo de laboratorios. En la Facultad de Ciencias Humanas lo mismo.、Mm. Es decir, Eh, hay presencialidad para determinadas actividades y para el año próximo, obviamente,、eh, al, al día de hoy y en esta situación epidemiológica actual, volveríamos todas y todos a la, a la presencialidad. Claro, así que si continúa la situación epidemiológica y sanitaria como está hoy en día,、eh, se regresaría、eh, a partir del primer cuatrimestre del año que viene. Sí, sí, totalmente,、Bien. y bueno, y después se analizarán algunas. propuestas que han sido incorporadas donde, durante la virtualidad,、uh, si es posible sostenerlas o incorporarlas o, bueno, o modificarlas. Pero el sistema、uh, de nuestro funcionamiento como, como Facultad de Ciencias Humanas y de nuestras carreras es Esencial.、Ah. Eh, Beatriz, eh, te consulto porque nos llegó, no sé si es un rumor o es una confirmación, a ver,、eh, espero que vos me saques esa duda.、Eh, la, el programa La Ulpan en Territorio,、eh, ¿va, sí. a ¿va a continuar el año que viene? El programa es de rectorado, no、ah. es de la Facultad de Ciencias Humanas.、Eh, la Facultad de Ciencias Humanas participa en ese programa con、eh, una carrera, que es la carrera de Licenciatura en Comunicación Social. Eh, es un programa que está pensado para desarrollar esas carreras que proponen o esa oferta académica en, en distintas localidades de la provincia para primer año. Se hizo、eh, en un primer año、eh, oportunamente, d e o s sea, p u é en el año 2020, en el año 2021, si no me equivoco ahora con los años.、Sí. Y、eh, bueno, creo que están analizando, evaluando、eh, la continuidad、eh, o. qué oferta se haría y si siguen las mismas localidades y demás. Ah, eh, pero es un programa que depende del rectorado, no depende de la facultad. Así que por allí、ah. hay precisiones que no te puedo dar mucho. Claro, está bien. Y, y en el programa original,、eh, me decís que es para primer、eh, año. Es, estaba previsto、Estoy、el para... financiamiento para, exactamente, para primer año.、Ah, ¿sí? Era el acuerdo que tenía la universidad con el gobierno de la provincia y las localidades que se incorporaron al programa. O, o sea que estudiantes que a, arrancaban en primer año, después segundo y tercer año, ten, tenían que a c e r hacerlo acá en la, en la sede de Santa Rosa. Tenían que hacerlo exactamente.、Ah. Ese era el, el, el convenio o la situación inicial. Lo que pasa es que en el caso de la Facultad de Ciencias Humanas, digo, estudiantes de la carrera de comunicación social que hicieron ese primer año、eh, a través del programa, continuaron como estudiantes de la facultad y hoy、eh, el segundo año lo hicieron en forma virtual y ahora tendremos que evaluar cómo seguir Con ellos、eh, en, en los próximos años estamos trabajando en eso porque、claro. la mayoría de esta población estudiantil es una población que no puede venir a Santa Rosa、claro. a vivir o a estudiar o a cursar un sistema presencial.、Uh -huh. Me refiero a que es una población que tiene, bueno, muchas de ellas trabajan o tienen este, una situación familiar particular que atender, por lo tanto、eh, la facultad Y la universidad, creo, tienen que pensar en algún programa de acompañamiento a esas trayectorias, ya、claro. que, ya te digo, ingresan a un programa, pero eh, después eh, sus condiciones particulares no les... permitirían continuar. Claro, sí, sí, sí, sí. sí. Bien, pero...、eh, yo he tenido reuniones por lo menos con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas o de la Carrera de Comunicación Social para bueno, ver qué posibilidades, por eso te digo esta realidad que conozco en el caso de mi facultad, no sí, conozco sí. los de las otras carreras,、claro. sí, sí. pero en el caso de los de la Facultad de Ciencias Humanas tienen esa particularidad, con lo cual a nosotras también nos implica ahora pensar Cómo sostener y acompañar a esas estudiantes. Claro, pero eso lo, lo tiene que resolver también el rectorado, porque decís、si、vos que depende. O sea, re con respecto、claro. al programa, si、sí. va a continuar, si no、sí. va a continuar, y que, con qué condiciones, en qué localidades,、mm. es una decisión de, eh, del, eh, de la universidad toda, ¿no? Claro. o O,、claro. bueno, un programa aprobado por el Consejo Superior. A sí, nosotras, sí. como facultad, nos queda tomar ahora decisiones con respecto a las y los estudiantes que ingresaron por ese programa. Y、uh, están en este momento en segundo o tercer año de la carrera. Bien. bien, Beatriz, no sé si quedó algo que nos quieras agregar, decir, comentar. Eh, eh,、si、no, no, no,、si no eh, les agradezco el llamado y bueno, la posibilidad de por allí explicar、eh, la, las distintas cuestiones que a ustedes les interesan、bueno. y a nosotros también, por supuesto. Bueno,、eh, que tengas buen día, Beatriz. Bueno, muchas gracias. Eh, eh, muchas gracias.